Permanecía así, en uno de esos estados de indecisión horrible, en el cual los hombres sucumben a los peores pensamientos y acciones. Honrado era José, y desde luego no aprobaba las fechorías, ni aún en aquel instante de prueba. Las manos se le caerían antes que tomar la propiedad ajena.